queridos auditores aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad una alternativa que en la Radio Puente Alto con cada día con más hechos más eventos que comentar más cosas que nos van acercando al desenlace que por años hemos estado comentando que es a juzgar por el comportamiento de los de los líderes mundiales inevitable lamentablemente nos dirigimos al abismo que es lo que está profetizado entonces hay mucho que comentar y vamos a empezar con algunas noticias voy a voy a mencionar cosas así muy brevemente porque hay mucho que hablar así que vamos a ir eh, dando chispazos de cosas no el reconocido analista geopolítico Alfredo Jalife lanzó nuevamente duras críticas contra Gabriel Boric, presidente de Chile a quien acusó de ser un títere del Departamento de Estado de Estados Unidos en el análisis calife, los recientes acontecimientos en Medio Oriente, especialmente el ciberterrorismo de Israel en el Líbano, que incluyó ataques a través de dispositivos electrónicos como los busca personas, están conectados con una creciente influencia estadounidense en América Latina, donde boris jugaría un papel clave. Las redes que dominan este continente van a comenzar a correr a China y esa es parte de lo que no hemos querido ver anteriormente de esa reunión de Boris, que yo lo veo como un izquierdista travesti, señaló Jalife. Jalife, al profundizar el análisis geopolítico, acusó a Boris de atacar la izquierda progresista latinoamericana. en la izquierda que le conviene al Departamento de Estado, afirmó Jalife, criticando la sumisión de Boris a los intereses de Estados Unidos. En este contexto mencionó la reciente reunión entre Boris y y el Comando Sur de Estados Unidos sugiriendo que el presidente chileno está cumpliendo un rol estratégico de esa agenda. Obviamente le está haciendo el juego a ellos. Va a tener un rol sui-género, afirmó Jalifnes. En la misma línea, el analista Ariel Umpierrez añadió que Laura Jane Richardson, jefa del Comando Sur, ha estado trabajando intensamente en la región con especial interés en el litio chileno, un recurso estratégico. Según Umpierrez, la doctrina Monroe sigue vigente en América Latina Y Boris, bajo el disfraz de un gobernante supuestamente de izquierda Está facilitando los intereses estadounidenses En anteriores ocasiones ha señalado su apoyo al gobierno de Zelensky en Ucrania Al que acusa de ser neonazi Y ha evidenciado las cercanías de Boris con las políticas de Washington El fiscal general de Venezuela, Tarek Williams emitió fuertes declaraciones contra el presidente Boris señalando que habría sido captado por la CIA. Acusaciones reiteradas por diversas dirigentes y analistas de en América Latina que lo comparan con otros agentes de la CIA, como Luis Almagro, que es el, direct, el director de la OEA, y Lenny Moreno, ex presidente de Ecuador. En sus palabras, el fiscal denuncia la alineación de Boris con intereses extranjeros y su falta de acción frente a las violaciones a los derechos durante el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno. El Mundo González reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, decisión que convalidó el TSJ. El líder opositor venezolana, candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio pasado, el Mundo González Urrutia firmó un acuerdo con la administración de Nicolás Maduro previo a su salida a España el pasado 8 de septiembre. Según fuentes opositores en Madrid y España, a las que obtuvo acceso, González Urrutia suscribió un documento donde reconoce el fallo emitido por la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio. Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia en la sala electoral, que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República, afirmó el líder opositor. No vale la pena más redundar, pero es, es para cerrar el circuito de temas que habíamos tratado antes. Por eso lo lo, lo me gusta dejar los temas inconclusos. Vamos a ir con un audio, mis queridos auditores, si les parece, para, para compartir y es que tiene relación con lo que pasó en el Líbano. Y después de eso vamos a comentar algo. Entonces... Su posiciono Como nunca antes la construcción de las entradas. Schetejo el seconso para un muy crucial de A propósito de este ataque terrorista de los famosos beepers que fueron comprados por Hezbollah unos ocho meses antes, entiendo, eh, a una empresa que lo fabrica taiwanesa, pero que lo fabricaron en aparentemente en una sucursal en Hungría, eh, a los que se les había puesto, por lo tanto eso lo grave, se le habría puesto un explosivo que, que al hacer que se calienten por con un código especial el, el aparato, dándole una, una un código de erróneo, eh, el, este explosivo que no es fácilmente detectable explota. Es una gran explosión, pero es suficiente que para hacer daño a una persona, si lo tiene muy cerca... De su persona le puede Lo puede hasta matar A raíz de este atentado eh, Se ha producido Ataques de Hezbollah fuertes Contra Israel y ahora está la guerra desatada Entre Israel y el Líbano Ahora se desató abiertamente la guerra En este momento están Han habido eh, Misiles que han llegado A Israel a pesar de la cúpula de hierro Todo el norte de Israel está evacuado es la parte que limita con el Líbano Entonces La guerra Está escalando La guerra empezó Y de acuerdo como se vaya presentando Pueden haber más Y más integrantes en la guerra Estamos hablando de posibilidad De que entre Siria Irán eh, No creo que Turquía Al menos todavía no Pero hay varios países que podrían eventualmente entrar en guerra y, y de acuerdo y si entra Irán a lo mejor tendría que entrar occidente entonces ahí las cosas se ponen muy muy feas entonces la guerra está fuerte por todos lados porque por el lado de ucrania ya vamos a comentar algunas cosas vamos a, a compartir un artículo y vamos a comentar lo que corresponde seguimos entonces La semana que terminó nos dejó con una de las más claras señales de un conflicto global en un futuro próximo. Estados Unidos y el Reino Unido se reunieron para tomar una decisión sobre permitir a Kiev utilizar armamento de largo alcance para atacar Rusia dentro de su territorio. Algo que llevó a Vladimir Putin a declarar que esta decisión significaría derechamente que los países de la OTAN se encontrarían directa y abiertamente en guerra mundial. ...con la Federación Rusa... ...o sea, hoy día están en guerra... ...la OTAN con Rusia... Eh, ...siempre lo hemos dicho... ...pero no formalmente... ...sino que hipócritamente, porque están... ...le proporcionan armamento... ...le proporcionan asistencia técnica... Eh, ...más de alguna cosa... Eh, ...alguna cosa... ...más... le ayudan a disparar los misiles, etcétera, etcétera... ...están en guerra con Rusia... ...pero ahora con esto... ...porque no es posible disparar misiles de largo alcance sin sin cómo se llama apoyo satelital y sin y, y requieren una preparación tremenda y muy sofisticada en tierra para en conjunción con los satélites ser capaz de lanzar esos misiles. Y esa preparación no la tienen los soldados ucranianos. Entonces tiene necesariamente que ser de la OTAN. Y eso Putin lo sabe bien. Una tercera guerra mundial con armamento nuclear sería el resultado más probable de tomarse esta decisión. Es llamativo que esta retórica se dé justo en el momento dentro de la vía política de Washington en un año electoral, el cual continúa dejando mucho para analizar, ya que ante la posibilidad de no poder ejercer ejercer un fraude electoral para asegurar una victoria de Harris, una guerra global... Declarada podría permitir cancelar las elecciones de Estados Unidos. Mientras tanto en Medio Oriente el genocidio de Israel continúa hacia adelante siendo excusado de la misma manera con la misma impunidad y sin señales de estar cerca a su fin. Esta semana con más campos de refugiados bombardeados y efectivos de las Naciones Unidas siendo asesinados por las fuerzas sionistas. hay algo de, de, lo, de lo que dicen de los vipers, esto la fuente, y afirmaron Los explosivos que se encontraban dentro de los bucas personas que explotaron el, el martes pasado y, este, y el miércoles en el Líbano no habría podido ser detectado de antemano la fuente afirmaron que la agencia de inteligencia israelí, Mossad Y el directorio de inteligencia militar del país hebreo, aman Estuvieron detrás del ataque De acuerdo con los informantes, la sustancia explosiva colocada dentro de dispositivo dispositivo Podría eludir todos los equipos de escaneo posibles, incluso en países y aeropuertos de todo el mundo, ya que el material explosivo es indetectable. En ese contexto, sostuvieron que la sustancia fue especialmente diseñada para esta misión. El canal agregó que los dispositivos exportaron automáticamente cuatro segundos después de recibir un mensaje que los activó. Imagínense cómo va a ser con los teléfonos cuando esté funcionando el 5G en pleno. sé si es que llega a funcionar. Eh, con los teléfonos pueden hacer lo mismo. Pueden hacer explotar en el teléfono la cara y, y así nos liquidan. Así está diseñado el sistema. Ellos diseñaron el sistema. Recuerden que los teléfonos celulares eh, son una tecnología que salió del uso militar de estos aparatos. Y después se masificó. Pero esto empezó con el uso militar. Entonces, eh, con estos aparatos, cuando los pensaron, cuando los diseñaron, siempre pensaron hacia dónde querían ellos llegar. Así que, ...no pensemos que que los celulares actualmente no pueden ser peligrosos. Así que es mejor mantenerlos un poco más lejos, no, no ponerlos tan tan cerca, por ejemplo, para... Seguimos entonces. Ah, esto es muy interesante... Este es una, un artículo que me llegó de una página católica donde hay un gran engaño de por medio que se los quiero ir comentando porque hablan de la doctrina alienígena que está infiltrando la iglesia y allanando el camino para la llegada del anticristo. Estamos ante una inteligente campaña de persuasión de la existencia de seres extraterrestres inteligentes. O sea, ellos lo plantean como el hecho de que se está sabiendo cada vez más y de hecho incluso el pentágono lo ha dicho eh, de la existencia de seres extraterrestres inteligentes junto con la idea de que están aquí para salvarnos del caos eso está dicho de una forma en que en que todos los extraterrestres inteligentes serían negativos Porque eso de que nos van a salvar del caos, lo dicen ellos de una manera sarcástica, diría yo. La promoción de supuesto avistamiento y los testimonios de encuentro con ellos están bajando las defensas. Y esto tiene consecuencias trágicas, porque están preparando a los cristianos para el gran engaño del final de los tiempos. Esto se los comento porque, porque vienen cosas muy... Todo esto está lleno de engaños y medias verdades el artículo pregunta ¿los cristianos tenemos evidencia de existencia extraterrestre inteligente que visiten la Tierra? la respuesta que dan la única información que tenemos son los medios de comunicación eso es absurdo claro que existen evidencias muchas mucha evidencias y, no, y los medios de comunicación no dicen nada porque ellos no quieren que sepamos eso entonces si tú quieres ver las evidencias tienes que buscarlas tú en, pero están están en, la, en internet entonces la respuesta absurda que da después dicen ni en el antiguo ni en el nuevo testamento encontramos referencia a otra especie de seres racionales dotados de cuerpo alma, y alma aparte de los humanos eso es absolutamente falso pero falso de, de, de absoluta hay evidencias que las hemos mencionado acá muchas veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de la presencia extraterrestre. Y la Biblia habla exclusivamente de tres clases de inteligentes, los integrantes de la Santísima Trinidad, los ángeles y los hombres. Los ángeles son los extraterrestres. ¿no? Entonces, claro, eso no lo saben ellos. La palabra extraterrestre lo, lo asusta, parece. El teólogo Daniel O'Connor ha escrito el libro Solo el Hombre lleva su imagen, donde afirma que hay un movimiento dentro de la iglesia cuya cabeza fue Monseñor Corrado Balducci, fallecido en el 2008, que promueve la idea de que los extraterrestres estaban aquí y para salvarnos. Pero ellos lo ellos lo plantean como que este señor estaba, era como una oveja descarregada. Balducci afirmó también que el padre Pío dijo que había otros seres en el universo, pero no hay evidencia de que esto sea cierto. Efectivamente, el Padre Pío habló de los extraterrestres. Pero el, el artículo dice, pero no hay evidencia de que esto sea cierto. Claro, porque lo, como dicen ellos, no lo dicen los medios. Esa es la falta de evidencia, pero pero claro que está en la evidencia. Algunos ufólogos han intentado reinterpretar el milagro del Sol en Fátima como un avistamiento de un ovni. Pero esto es completamente contrario a lo que ocurrió. Fue un milagro. Qué absurdo, hombre. fue una nave extraterrestre lo que hizo quiso milagro del sol una inmensa nave como cómo se explica de otra manera no puede el sol si se acercara y fuera el sol el que se vio la tierra se se destruye con una cercanía al sol con con el, las dimensiones del sol y la influencia del sol en el campo magnético de la tierra no hace mierda como se dice entonces qué estupidez o sea Dice fue un milagro, pero fue una nave la que hizo, eso está, pero, absolutamente demostrado, no puede ser de otra manera. Además lo han dicho los mismos extraterrestres. También se ha dicho que uno de los videntes de Međugorje, que es un lugar en, en Bosnia Herzegovina donde desapareció la Virgen, le preguntó a la virgen si existían extraterrestres y la virgen supuestamente respondió algo así como que no es para que lo sepas ahora. O sea, eso si eso es efectivo, bueno, es razonable porque a lo mejor no estamos preparados para saber esa realidad. Eso lo acepto porque la gente especialmente la gente religiosa son muy muy cerrados de mente, entonces seguramente la virgen si respondió eso es porque sabe que no estamos esa gente no estaba preparada para eso entonces para recibir ese mensaje tiene que pasarle muchas cosas al hombre para que esté preparado para para un mensaje como ese tiene que caerse el mundo como hemos dicho muchas veces para que nosotros empecemos a querer abrir nuestro corazón para recibir lo que nos puedan aportar los seres extraterrestres. Antes no. Tenemos la cabeza muy limitada. Esta afirmación de la supremacía de la vida humana expresa la dignidad que Dios nos otorgó cuando nos creó a su imagen y semejanza. O sea, esta afirmación pone por sobre los extraterrestres. ¡Es <ríe> absurdo! ¡Jajaja! Mientras que hay teólogos que han comenzado a coquetear con la idea de que los extraterrestres existen y que tal vez podrían salvarnos del caos que entró en que entró la civilización. Lo cual es muy peligroso, porque abre la puerta a un engaño mucho mayor. Sabemos por las escrituras que en los últimos tiempos habrá grandes engaños, y este es uno de ellos. Claro que van a haber muchos engaños, pero este no es un engaño. Este engaño lindígeno probablemente esté preparando el terreno para la llegada del anticristo, ya sea en esta etapa de la historia, una persona, un grupo o un sistema. Las personas están siendo condicionadas para aceptar la idea de que hay seres más allá de nuestro planeta, que son superiores a nosotros, que tienen todas las respuestas y que vendrán a salvarnos. Y estamos viendo muchos de los defensores de la creencia en extraterrestres hablan de establecer una comunión. Pero el anticristo no aparecerá de la nada, y esta es una forma de preparación para su llegada. El mundo está siendo condicionado para aceptarla. Y lo mata aterradores que muchas personas, incluso en nuestra iglesia, ya están cayendo en este engaño. Esta campaña suena similar a una variante del proyecto Bluebeam, revelado por el periodista Sergei Monast en 1994, donde afirmaba que los poderes ocultos estaban planeando crear un desembarco extraterrestre falso, ...como parte de un plan para establecer un orden político. Utilizarán una variedad de tecnologías... ...incluyendo hologramas, armas de sonido y rayos láser... ...diseñados para parecerse a los ángeles del cristianismo... ...con el fin de engañar a la población mundial... ...y hacer creer que son seres divinos. Esto efectivamente es así. Pero mezclan cosas, se dan cuenta... ...es tanto el miedo que les produce esta apertura al, a la presencia extraterrestre que la tratan de homologar a esto a la falsa invasión extraterrestre que van a crear eh, el poder mundial para engañar a la gente entonces el engaño está en todas las si no tenemos las cosas claras corremos el riesgo de ser engañados Creo que valía la pena comentarlo, porque son muchas las cosas que están empezando en nuestro mundo. preparados al tiempo venidero, el que os traerá grandes modificaciones en vuestras condiciones de vida, el que os pondrá ante grandes tareas espirituales y terrenales, y que por eso no podéis tomarlo con bastante seriedad, si no queréis tener daños en vuestras almas, pues ya antes tenéis que sacar fuerza, porque exigencias demasiado grandes os serán hechas, tanto espiritual como terrenalmente. La vida terrenal os será y pesará de forma tan dura que solamente conmigo, y mi ayuda podéis soportarla y por eso pues tenéis que estar en primer lugar unidos a mí y permanecer unidos conmigo no podéis flaquear en vuestra fe pensando que yo os he abandonado pues solo podéis encontrar consuelo y fuerza en la fe en mí entonces vendráis a mí y yo os ayudaré y por muchos que caigan de la fe alrededor vuestro en vista de la gran penuria que irrevocablemente vendrá, permanecer constantes y con el corazón dirigido a mí, y me sentiréis a mí y mi presencia. Siempre encontraréis la ayuda que yo os he prometido. Todavía no soy capaces de creer en lo que yo os he anunciado siempre. Continuamente, de nuevo, aún os parece incierto que yo mismo entre en aparición evidente. Pero si la hora se acerca cada vez más y con ella un cambio repentino por completo de las condiciones de vida, y a ello debéis prepararos, despendiéndoos ya antes de toda materia, cediéndome a mí solo vuestro modo de vivir ulterior y con plena fe en mí. Cuidado tan solo de vuestra alma, pues por, por mucho que os preocupéis, no podréis manteneros lo terrenal, si yo encuentro más provechoso para vosotros y lo perdáis. Sin embargo, lo que yo quiera manteneros, eso tampoco será tocado por la fuerza de los elementos naturales, a través de la que yo me expreso. Creer en que yo dirijo el destino de cada uno de vosotros, correspondiente a mi amor y sabiduría y que cada preocupación miedosa es infundada yo mismo cuido de los miedos del modo del mismo del modo ya que en la tierra pueden ellos alcanzar todavía la madurez más alta posible pues el tiempo hasta el fin no es más que muy corto y eso significa para muchos también un tiempo de vida reducido en la Tierra Ellos deben, no obstante, alcanzar también en un tiempo más acortado, porque mi amor les abre toda posibilidad. Por eso, tomad con seriedad mis palabras. Contad con un fin cercano y con la realización del suceso de la catástrofe natural antes del fin. Y esperadla diariamente, pues ella viene sorprendidamente también para los míos. ya mí... Confiadme ilimitadamente. Yo no os abandono eternamente si vosotros pensáis solo en mí y yo os oigo si en vuestro corazón me llamáis a mí. Pero antes, aprovechad el corto tiempo abundantemente, dejad toda ambición terrenal y tratad de ganar beneficios espirituales. y sedme fieles también en los apuros más grandes terrenales, y me tendréis al lado incesantemente como vuestro ayudante, y con frecuencia experimentaréis mi manifestación ayuda milagrosa, porque esto los he, los he prometido, y mi palabra será, es y será eternamente verdad. Creer en ello, y por lo tanto también, en el gran tiempo de calamidad venidero, y preparados a él sacando continuamente fuerza de mi palabra directa, buscándome con más cariño que nunca y permaneciendo en constante contacto conmigo, a través de la oración y horas de caridad, pues necesitaré mucha fuerza para que no os debilitéis, cuando yo mismo me exprese a través de las fuerzas de los elementos. Pero igual, lo que venga, no temáis más nada, pues a los míos los protejo yo, para que en el último tiempo, hasta desde el fin, ellos me sean en la tierra vigorosos apoyos, que me ayuden divulgando mi palabra, para que aún sean almas salvadas las que son de buena voluntad. Y vendrá así inesperadamente el fin. Y sólo los pocos fieles sabrán que cerca es el fin de todos, y éstos vivirán conscientes y se ajustarán a ello, de que ellos tienen que aprobar el último combate, pero resistirán y esperarán la venida del Señor, pues Él viene el día del juicio a buscar a los suyos hacia sí, como Él mismo lo ha anunciado en la palabra y escritura. antes de entrar en otro tema, les voy a compartir un audio si les parece, tengo dos audios interesantes aquí que lo vamos a pasar Son documentos que son antiguos cuando no existía eh, la amistad que hay entre China y Rusia, pero tienen tenían eh, una preparación para una guerra nuclear incluso contra China. Y esto es otro audio interesante. Eso, ¿no? Bueno, ahí teníamos un audio que de un especialista que dice que hoy día nunca hemos estado más cerca de una guerra nuclear que ahora. Todos hablan de la Guerra Fría y todo el tiempo de la Guerra Fría, pero ahora se habla con una soltura de cuerpo a tal punto que decía ahí que el el secretario general de la OTAN decía que era más más asimilable a una guerra nuclear que una victoria de Rusia me dan cuenta lo que está diciendo ese tipo de gente son las que mandan a este mundo las que están dirigiendo el, el occidente puede haber algo más, más estúpido no tiene la más idea la más brutal idea de qué, qué significa una guerra nuclear no y lo alcance que puede tener lo escucho pero no era ya de marca mayor, o sea, una persona que dice una cosa así cree que no está bien de, no tiene bien conectadas sus neuronas, no algo algo mal, está perdió la chaveta, no sé, está pero realmente mal de la cabeza. Es realmente brutal, son Ese tipo de cosas me descompone cuando escucho ese tipo de cosas. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Mientras la gente vive feliz, el 18, y la Fonda no sabe que, que estábamos cerca nunca, que nunca debe desaparecer. Eh, no tienen ni idea del mundo que estamos viviendo, no tienen la menor idea no saben y sospechan si quieren es realmente dramático les quería compartir una una tuve una reunión con una persona que tiene relación con las apariciones de peña blanca en Villa Alemana hace unos días atrás dos días atrás me llamó y me porque quería compartirme algo y me y me dijo si podía pasar por allá así que se a venir y cuando estábamos ahí conversando Llegó a su casa un sacerdote. ¿Por qué les cuento esto? Porque... Empezamos a hablar... Empezó a hablar él, en realidad. Este sacerdote... Y el tema del el mensaje que le dio a los sacerdotes. Y el, y el sacerdote dijo que, que eso no sabía si él si era efectivo ese mensaje o no, o había sido manipulación del vidente para que dijera eso. Y ahí, entré yo. Me dio una rabia cuando dijo eso. Le dije, pero si el vidente era una persona absolutamente ignorante cómo iba a dar un mensaje así en, en, no no tenía tiempo de manipular el mensaje si estaba en éxtasis en el momento de recibir el mensaje quién le iba a estar dictando el mensaje un, tendría que haber sido haber escuchado un demonio que dijera eso y en esas condiciones que estaban las cosas no no cuando hay humildad cuando hay sencillez los demonios no se presentan. Los demonios no se presentan ahí. Y entonces hablamos del, del terremoto del que había anunciado la Virgen... ...poco antes de ocurrir el terremoto de 1985. Y, y a lo mejor ustedes no saben eso, pero... ...justo ese terremoto que fue grado 7,5... ...aquí en Santiago. ¿Sabían ustedes que ese terremoto destruyó la mayoría de las iglesias de Santiago bueno, destruyó totalmente, pero le llegó la, la le hizo daño hay una iglesia que está ahí en el Almirante Barroso con Agustina que todavía está eh, la tienen contenida con unos durmientes y unos, porque está semidestruida y así, un montón de iglesias la iglesia de San Francisco se la catedral, varias iglesias. Y eso fue justamente un castigo a los sacerdotes. Porque curiosamente un terremoto 7,5 fue menos intenso que el, el 2010 que fue 8,3, como ustedes saben. Y sin embargo, las iglesias no fueron dañadas. Solamente una, la de creo que la una que está en Providencia nada más entonces ahí el cielo le dio un, un castigo a, de alguna manera digamos que lo puede ver porque no, a lo mejor a él, ellos no que, no lo quieren ver pero yo se lo hice ver así y se quedó sorprendido cuando le dije eso porque realmente no tiene ninguna lógica cómo es posible que se haya que haya quedado destruía con un terremoto 7,5 toda la iglesia de santiago no, no es casualidad eso algo, algo hay un mensaje ahí algo, algo que tenemos que leer, ser capaces de leer algo quiere decir el cielo ahí como con un terremoto más más suave se destruyen toda la iglesia con el terremoto del 2010 no pasó nada salvo en una es muy raro muy extraño o sea es que ese tipo de cosas hay que saber leerlas. Y bueno, es algo que le quería compartir, que me pareció eh, interesante. ¿Cómo entonces? Hoy quisiera que comprendierais algo definitivamente. Me refiero al corazón de nuestro mensaje, centrado completamente en la segunda venida de Cristo. Que comprende los mensajes, las enseñanzas, nuestras actividades, el activismo... Nuestra historia tiene una procedencia hermosa, poliédrica. Muchos de nosotros son cristianos, otros de origen islámico, budista, hay hermanos que son devotos, de maestros orientales, hasta incluso hay laicos, que son activistas sociales y que nos siguen un camino espiritual, aunque participan y están con nosotros. Pero todos saben que el corazón de, del mensaje y de, la, de mi historia, de la señal que llevo, es la segunda venida de Cristo. A menudo me hacéis esta pregunta en las conferencias para saber más y para entender. ¿Cómo regresará Jerusalén y cómo se manifestará? Hemos hablado de ello muchas veces a lo largo de estos años, incluso en público. A menudo, algo que se da por entendido puede provocar una mala interpretación y distracción. Esta noche quiero explicar este argumento del Evangelio tenemos que tener siempre presente y os luego que ruego le, releáis los pasajes del Evangelio correspondientes asimilar incluso físicamente tenerlo perfectamente claro en la mente objetiva y racionalmente que Jesucristo ha resucitado todos vosotros por fe creéis a pesar de no ver dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron, Juan 20-29 mientras que yo creo Porque lo he visto físicamente y la fe me ayuda a superar la tentación de pensar que tal vez me he vuelto loco, de haberme confundido. Entonces mi fe y la vuestras van por caminos diferentes. prestan mucha atención. Estoy planteando un argumento a nivel racional, humano, sobre todo material, que oculta la enseñanza espiritual. También me dirijo a los laicos que me escuchan. ¿Qué significa que Jesús ha resucitado? Resurrección es una palabra trascendental Jesús en el Evangelio la expresa con diferentes significados Gracias a la resurrección del cuerpo de Lázaro sin vida desde hacía cuatro días se levanta y sale del sepulcro Jesús en la multitud dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad de que él, del que me envió que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada sino que lo resucite el día final resurrección también significa reencarnación en cuanto a este pasaje hay muchos que creen erróneamente que al final de los tiempos todos los muertos resucitarán de, la, de sus tumbas Jesús se refería a quienes en el proceso de sus vidas hayan puesto en práctica sus enseñanzas y el último día Él los hará resucitar en su última reencarnación. Es decir, liberará sus almas y los hará resucitar proyectándonos hacia la eternidad. Volviéndonos al mensaje de hoy, hay que tomar al pie la leche la palabra resurrección. Jesús resucitó físicamente. Los ángeles de la luz habían destruido la piedra que cubría el sepulcro con un rayo. Inmediatamente Jesús en carne viva se levantó y salió únicamente con las marcas en las manos, en los pies y en el costado para que sus hermanos lo pudieran reconocer. Jesús de Nazaret está vivo y en los 40 días siguientes se dejó ver en varias oportunidades. En el Evangelio figura la descripción de algunos de esos encuentros, como por ejemplo cuando atravesó la pared del cenáculo y sorprendió a los apóstoles provocando bastante miedo. Dado que en la mesa había pescado, cocido, Jesús preguntó si podía comer y al masticar lo quiso demostrar que estaba presente físicamente, en realidad no necesitaba nutrirse. Luego cuando ascendió al cielo lo hizo con todo su cuerpo, con el mismo que se había dejado ver. Este espíritu crístico no es un maestro ascendido, sino que está presente con su cuerpo. Si Jesús resucitó y luego ascendió al cielo, nosotros que no lo hemos visto, esperamos que descienda. En cambio, os digo que Cristo está presente nuevamente, físicamente entre nosotros desde 1900. Con su cuerpo resucitado, comenzó la obra de Juan de Eugenio Siragusa. Nosotros somos la continuación. Jesús ha regresado y ahora quiero que esta verdad os quede impresa en el corazón y en la mente. Y aún no se ha manifestado con poder y gloria, pero os invito a leer nuestros mensajes en los que se advierte que Él está de incógnito en la tierra con algunos de sus apóstoles. No tenéis que esperar que descienda del cielo, lo hará, pero esta noche, al regresar a vuestra casa, os lo podríais encontrar en el ingreso, vestido con una túnica, porque os quiere ver saludar y le podréis dar de comer jesús se encuentra de incógnito pero cada tanto se presenta ahora relato algunos episodios sorprendentes un sábado por la noche en la ciudad de catania tres jóvenes decidieron ir a divertirse a una discoteca emprendieron viaje con una pequeña camioneta y se encontraron con un hombre que llevaba una túnica y que les hizo señas para que se detuviera instintivamente disminuyeron la velocidad y lo subir al vehículo el joven vagabundo se sentó humildemente y viajó con ellos mientras escuchaban su conversación y sus blasfemias. Eran tres chicos divirtiéndose. En un determinado momento les dijo que quería bajar un poco más adelante. Sorprendidos y fascinados, le preguntaron quién era, de dónde venía y por qué se encontraba allí. Cuando el hombre descendió del coche, se apoyó en la ventanilla, los miró fijamente y les digo, ahora digo quién soy. Hace 2000 mil años me llamabais El Salvador. Ahora me insultáis diciéndome, chancho, que tengáis buen viaje. Y desapareció ante sus ojos. Los jóvenes quedaron estupefactos y en lugar de ir a la discotecta, fueron directamente al hospital Garibaldi de Catania. Sobre este caso publicaron un artículo en el periódico. No sé qué fue de estos chicos. Creo que inconscientemente han olvidado lo que ha ocurrido nunca le encontraron una explicación, pero de hecho, jamás fue desmentido. En una noche de verano de hace algunos meses, mientras estaba oscureciendo, me encontraba viajando con Sonia a Lea. Hice una pausa debajo de un puente, no muy lejos de aquí. Sonia se sorprendió y me preguntó por qué me había detenido, y le respondí, «Mira allí, me encontré con Jesús. Él me detuvo en este lugar. subió al coche y hablamos». Antes de que se fuera, le pregunté al Señor, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cómo vives? En momentos como ese, uno se deja llevar por la esencia humana y querría ayudar, acoger. Entonces me miró, se, se apiadó de mí y me respondió, vivo al día. Luego desapareció. Alguien se vi algunas extrañas luces en su dirección. Probablemente eran los hermanos del cielo que lo estaban esperando. Jesús no necesitaba de un burrito. El señor me dio un mensaje, una respuesta tan profunda sobre la cual se podría escribir libros. Esto quiere decir que Jesucristo ha regresado. Alguien podría decir que ya lo ya lo he dicho. Además, hay muchos mensajes en los que se advierte sobre la presencia de Jesús en la Tierra, pero me gustaría que nosotros lo viviéramos. A veces relegamos esta en verdad a la fe como algo puramente espiritual que existe. Tal vez es la razón de nuestra vida, pero que de hecho no la vivimos en la cotidianidad. En nuestra vida aprendemos muchas cosas, pero evolucionamos únicamente si las ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana. Así es como aprendemos la supervivencia. Tenemos que trabajar, nos preocuparnos por nuestros hijos, por nuestros hermanos, y es algo hermoso pero quiero que vivamos cotidianamente el hecho de que Jesús está aquí y que nos visita. Que me haya visitado significa que nos ha visitado a nosotros, por lo tanto es un honor muy grande, es algo sorprendente. A veces me siento tentado, deprimido, me pregunto cómo haré para seguir adelante, y Satanás entra en mi mente, no en es mi espíritu, ya que a esta altura no necesito ser puesto a prueba sobre la existencia de Cristo. Jesús hace una incursión en mi vida y se deja ver. Incluso algunos de vosotros me venís a contar cosas que me dan a entender que Él está presente. Cristo ha resucitado, pero no tenéis que creerle a nadie que os diga yo soy el Señor. He regresado. Es falso. Si algún día os llego a decir yo soy el Mesías, no me creáis. Puedo ser un mensajero de Jesús. Inclusive a veces puedo llegar a ser personificado como cuando sangro. En ese momento es como si Él estuviera presente, pero nadie es Jesús. Cristo dijo que tengamos cuidado con falsos profetas. Reveló que Él resucitó de entre los muertos. Quiere decir que Jesús está presente en la tierra, con el cuerpo de Jesús de Nazaret, con el alma de Cristo y con el espíritu del Padre Adonai. Dios está entre nosotros de incógnito, con humildad y en silencio. Cuando se manifieste al mundo, tendrá el mismo rostro del Consolador que todos vosotros conocéis. Ese es el rostro del Padre de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Lo digo porque Él os quiere preparar. Todos vosotros le veréis, varios lo verán en la calle. Si se os aparece cuando estéis solos, lo veréis con la cara del Consolador. Si os lo encontrarás en un bar o en la calle, no se mostrará con su verdadero rostro, pero os dará una señal. En ese momento vuestro corazón os explotará. Lo reconoceréis y diréis, este es el Señor. En cambio, el público se transfigura como ocurrió con los discípulos de Emaús, que formaban parte de los 72 discípulos y que conocían a Jesús y habían asistido a varias lecciones dadas por él. Jesús se presentó ante ellos en Galilea, junto a otra gente. Comenzó a dialogar y a entretener a las personas con argumentos teológicos. En un determinado momento pidió un poco de pan lo dividió y fue allí cuando los dos discípulos reconocieron al Señor. Se arrodillaron y él les dijo, sí, soy yo. Le preguntaron a Giorgio, ¿cuál fue el encuentro más sensacional que has tenido con Jesús? Respuesta, es difícil responder a esta pregunta. Hace aproximadamente 30 años me encontraba en Sicilia y estaba recorriendo una calle a bordo de un coche Fiat 128 blanco. Al costado del camino vi un joven vestido como hippie, con cabello largo, tenía una casaca con flecos y con mocasines chayán. Su rostro era el del Consolador, el de la Sábana Santa. Me profetizó lo que ocurriría. Me dijo, soy yo, el hijo del hombre. Recoge las flores de tu jardín, hijo mío. He venido a decírtelo inmediatamente se lo conté a eugenio yo le contaba todo a él otra experiencia fue en el 2001 mi hija aún no había nacido había mucha niebla por la por lo tanto iba a más de 30 no a más de 30 o 40 kilómetros por hora de repente una persona vestida de blanco me hizo señas para que me detenga en la banquina en sus manos tenía un recipiente yo observo todo porque siempre estoy atento a las señales Miro las patentes de los coches, las nubes, los árboles, a veces veo luces, pero luego me doy cuenta que son los no son los hermanos del cielo, sino que son luces de helicópteros o láser de las discotecas. Me di cuenta que era Jesús, porque se dio a conocer de inmediato, diciéndome, ¿sabes que tengo muchas legiones y muchos servidores? Entonces le respondí, Señor, quiero ser un servidor tuyo. Y él me dijo, sí lo eres. Y luego le agregó, te, or te ordeno, que recibas a un soldado que está de estas legiones en tu familia. Posteriormente nació Sonia Tavita. Creo que todos vosotros sois soldados de las legiones críticas, pero esa vez quisieron anunciarme específicamente el nacimiento de un soldado suyo. Un día vi un rayo de luz que descendía desde el techo de mi casa y de la silueta de luz se materializó un joven hermoso palestino que llevaba una túnica. Se sentó a la mesa, le ofrecí un palo. Poco de pan. Paradójicamente fui yo quien le dio la comunión. Luego me dijo, hijo mío, tenemos que comer el pan de la vida. Se levantó y comenzó a irse hacia atrás sin darme la espalda. Hasta que se convirtió en un antorcha humana de luz. Un rayo láser y desapareció por el techo de la misma forma que había llegado. No tenemos que sorprendernos cuando Jesús entraba en el cenáculo y atravesaba la pared. No tocaba la puerta. Tenéis que tener sincelado en vuestro corazón que jesús está aquí en todo lo que hacemos incluidos los pecados que cometemos porque somos conscientes de que nos equivocamos el pecado no nos aleja de jesús si nos arrepentimos el señor nos perdona y nos acercamos más a él nos alejamos si no admitimos que nos hemos nos alejamos y si nos admitimos que nos hemos equivocado o si le echamos la culpa en el hermano. No somos malos, no queremos hacer daño. Yo Dios conozco, sois todos buenas personas. Pecamos por buena fe, evaluamos mal algunas situaciones, los juzgamos en forma errónea, cometemos pecados de egoísmo porque no queremos, nos queremos aprovechar de alguien, pero no son pecados de maldad con el objetivo de hacer daño o porque respondan a una actitud diabólica. Sin embargo, siguen siendo pecados. Por consiguiente, cuando nos equivocamos, tenemos que dirigirnos al Señor y admitirlo. Si nos comportamos mal con un hermano, tenemos que ir a su encuentro, diciendo la verdad. Admitiendo nuestro rol, por más que hayamos actuado con buena fe. Si mecamos, no nos alejamos de Cristo. Él siempre está cerca. Todo lo que hacemos durante nuestra jornada, los pecados y errores cometidos, tenemos que ofrecérselos a Cristo. Esa causa Esta causa es suya. Nuestra vida es suya. Nosotros no tenemos una misión. Somos colaboradores de la misión de Jesucristo en el mundo. No tenemos una candidatura definitiva. Lo único que podemos decir, Señor, mi vida es tuya. Y si pudiera entrar en el reino de Dios, seré muy feliz. De lo contrario, hágase tu voluntad. Todo lo que hacemos tiene que ser en función de la misión de Cristo para la renovación del mundo. Como por ejemplo, trabajar en favor de una causa justa. La espiritualidad, el activismo social, ayudar a los niños, denunciar la injusticia, ayudar a las personas justas. Quiero que penséis en el hecho de que Jesús está aquí, aunque no sepáis dónde vive, física y humanamente. Él es nuestro director, nuestro maestro, nuestro gurú, nuestro guía, nuestro avatar. Claro está, todos querríamos tener un diálogo directo con el Señor. Yo pagaría hasta con la vida si esto fuera suficiente para que os pudiera hablar en mi lugar adecuado. Pero hágase su voluntad y no la mía. El Señor me encarga que os dé los mensajes. Pero no soy el único que tiene contactos con Jesús. Tenéis que pensar en Él como si fuera un amigo que está presente. Hoy quiero que regreséis a vuestras casas con esta certeza. Toda vuestra vida, vuestros hijos, el trabajo, vuestra mujer o compañera o novia... Vuestras satisfacciones, vuestros programas y proyectos tienen que ser vividas en función de su misión para servirle. Tenéis que decirle a Cristo, Señor, todo lo que hago es únicamente por ti, no por yo yo Voy a Palermo, a Sudamérica, por ti, Señor. Escribo como pienso, voy a una conferencia, hago el amor con mi mujer, pero quiero que esté todo. Todo en esto estés tú, Señor. Sin ti no hay nada. Te ofrezco mi vida física y psíquica, espiritual, porque me has dado la vida eterna. Yo sé por cuánto tiempo seguiré estando aquí. No soy eterno. Tarde o temprano os quedaré huérfanos durante un cierto periodo de tiempo. Ahora quiero plantear una provocación. Haced partícipe acrístico de todo lo que vivís, incluso cuando estáis pecando. Porque Él os detiene y os impide a continuar. Decirle, Señor, estoy pecando. Estás pecando. Él está presente, está allí con vosotros y os libera. Él le dijo a los hipócritas que, que rezaban que según ellos no tenían pecados, eran justos y perfectos. En verdad os digo, les daré el reino a los pecadores, a los ladrones y a las prostitutas, Dios quitaré y os lo quitaré a vosotros. En cambio el pecador se dirige a él diciendo, Señor mírame, aquí estoy, sálvame para que te pueda servir. Esto es lo que Jesús quiere, no a los falsos que por dentro están llenos de muerte, que jamás piensan en él, pero le hacen creer que a todos que son sus servidores. Tenemos que invocarlo, incluso mientras estamos pecando. Cristo le lee la mente, siempre está presente. Entonces da lo mismo si nos dirigimos enseguida a él y le decimos, Señor, me quiero liberar de este mal. Estás aquí conmigo y por ello te pido que me arrastres hacia ti. Él lo responderá y os llevará hacia sí mismo. Os dará el conocimiento y os liberará. Con más razón, si estamos haciendo las cosas de la obra, lo involucraremos. Tenemos que hablarle. Por más que parezcamos locos, decirle mentalmente, señor, estoy dando una conferencia. ¿Estás aquí presente? Como dice mi amigo Giorgio, tal vez estás cerca mío. Estás sentado allí lejos, en el fondo de la sala, y por ello quiero hacer esta conferencia para ti. Hacer esto sin fanatismo, es decir, viviéndolo. Cualquier cosa que hagamos tenemos que dirigirnos a Cristo, porque Él es el dueño de nuestra vida. No como un dictador, pero nosotros hemos dicho que sí a su llamada para servir en su misión. A nivel burocrático podemos decir que cada uno de nosotros tiene una misión personal, pero con la conciencia de que estamos aquí porque hemos dicho que sí para seguir la misión de Cristo. dar una pregunta a nuestros auditores, así que vamos a ir con las preguntas, ¿qué les parece? Bueno, qué pregunta mi amigo el, el engaño al final de los tiempos básicamente se refiere a que antes de que venga Cristo, vendrá un falso Cristo que se hará pasar por Cristo que dirá que es Cristo y ese será el anticristo ¿Y ¿quiénes están al lado de ese anticristo son los que están son los dueños del mundo y, y la, la agenda del anticristo forma está formada por muchas cosas que están ocurriendo ahora, por ejemplo, lo que dice el foro económico mundial, lo que dice la agenda 2030, todo esto de las vacunas, todo esto de las telas químicas que tienen un solo objetivo, disminuir la población mundial. Todo lo que es el aborto, la eutanasia, la comunidad LGTBI, todo eso forma parte de la agenda del anticristo, y es la agenda del engaño. El calentamiento global forma parte de la agenda del engaño. Y en ese tema hemos hablado pero, mucho, mucho en este micrófono, mi querido auditor. Eh, no, no habíamos tenido el gusto de tenerte por nosotros, parece pero hemos hablado harto de ese tema, entonces el tema ese que hablé de la iglesia de, en la página católica respecto de la doctrina religiosa es un artículo que me llamó la atención para demostrar que el engaño está en todas partes en realidad aquí siempre en este micrófono hemos dicho que no crean nada que ni siquiera me crean a mí. Eh, escuchen e investiguen por sí mismos, digamos. Y sobre todo... Eh, porque el engaño está en todas partes. Estamos viviendo los tiempos del engaño, que es justamente la preparación... para la aparición del anticristo. Si mencionamos ahí también el proyecto Bluvin, que va a ser un, una falsa invasión... en alienígena que va a, ir, va a preceder justamente la aparición del anticristo para que la gente crea como está controlada mentalmente y está engañada eh, crea que el que viene y el que aparece ahí es, es Cristo porque va a hablar de paz, no se va a presentar con cachos va, va a ser un pacificador al principio poco a poco va a ir mostrando su verdadera cara, al principio va a ser muy benevolente, va a ser muy cautivador diría yo, esa es la palabra entonces va a conquistar a muchos lo van a promocionar en la televisión aquí hemos dicho muchas veces todo lo que promociona en la televisión no es nada positivo todo lo contrario eh, nunca van a promocionar cosas cosa positivas en la televisión jamás la televisión, si bien es cierto, eh, al menos la televisión de acá eh, tiene dueños nacionales, digamos ¿no? pero pero todos siguen la agenda mundial, todos tienen lineamientos mundiales, y todos reciben noticias de las agencias justamente del poder mundial, que son la APN, perdón, se, se me escapó esa pregunta todos eh, reciben las noticias están centralizadas en principalmente dos agencias la AP y la Reuters que son justamente de la, de la gente que gobierna el mundo la gente que es dueña del mundo entonces ellos son los que dicen qué cosa se dice y qué no se dice Y estos medios de comunicación eh, siguen esas esa, esa directivas que les dan esta agencia. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Porque tu pregunta da, da para mucho, porque es, es como amplia. Vamos con otra pregunta. Bueno, justamente el proyecto Lumino Rayo Azul es esto que estábamos hablando recién, que es el uso de la tecnología para crear una falsa invasión alienígena que va a ser montado en un lugar y pasado por los medios masivos de televisión para hacernos creer que que vienen los extraterrestres a invadirnos, y, y eventualmente después viene el anticristo, que va a ser el falso cristo. Ese es el proyecto Plumín. De hecho, eh, ya que me hace la pregunta, hoy día en el Pentágono, Hay unos personajes que están hablando justamente de este tema. Que trabajan para el Pentágono, pero aparecen como desmarcados del Pentágono. Para la para el exterior. Como como dando a entender que ellos... Han detectado que, el, que el, la presencia extraterrestre es peligrosa para la humanidad. Entonces... Para sembrar el miedo Quieren que les tengamos miedo De esa manera Como los seres extraterrestres Respetan nuestro libro del río Se hace mucho más difícil el contacto Entonces, claro Si bien es cierto, reconocen la presencia extraterrestre Pero dicen que es peligrosa para la humanidad lo que por cierto es absolutamente falso, es la única posibilidad que tenemos de salir de este mundo donde estamos en, con líderes mundiales vueltos locos que piensan en muerte y en dinero y solamente en dinero y, y que nos van a llevar a la, la autodestrucción, sin lugar a duda. Entonces, la posibilidad del contacto extraterrestre sería un cambio que Ellos no quieren que se produzca, porque ellos perderían el control del mundo de esa manera. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Hola, Zócar. Interesante tu programa. Me gusta mucho. Siempre lo puedo apoyar en la semana cuando lo repito. Me da una, una consulta. ¿Qué Muy buena pregunta, mi querida. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Jesús es un habitáculo, un personaje, un personaje puro que sirvió una misión muy especial de origen divino. Un ser de tal pureza que permitió la manifestación del Dios Hijo en la tierra. Porque cuando Jesús fue bautizado, el Cristo, que es el Hijo de Dios, lo compenetró. En ese momento, Jesús dejó de ser Jesús y se transformó en Jesucristo. Y al ser Jesucristo, venía el Dios Hijo, venía el Dios Padre con él, y venía el Espíritu Santo, que es la parte más elevada de Dios. Por eso que tenía tanto poder para hacer cualquier cosa, resucitar muertos, eh, calmar las tormentas, en fin, sanar los enfermos. ...dar vista a los ciegos... ...y todo lo que podía hacer... ...entonces... ...con una sola palabra... ¿no? ...entonces... ...Jesús... ...es la manifestación... ...en definitiva... ...de Dios en la tierra... ...porque gracias a la a, ...a que Jesús estuvo acá... ...se pudo... ...person... Eh, ...se pudo compenetrar por el Cristo pudo ser compenetrado por Cristo, y de esa manera, a través de Jesús, tuvimos a Dios caminando entre nosotros. No es que Jesús sea Dios en el tricto rigón, pero Él permitió, Él permitió que Dios se incorporara completamente en Él. Es un algo, teológicamente a lo mejor no es fácil de entender pero eso ocurre en, en, en este tipo de manifestaciones divinas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay un evento que, que se describe después de la de que Jesús ascendió al cielo, que Él lo había anunciado, por cierto, de eso lo promocionó, el famoso Pentecostés. Eh, Ustedes piensan, los apóstoles, por ejemplo... Eran pescadores, eran gente ignorante, absolutamente ignorante, cometían errores, eran brutos para muchas muchas cosas. Pero tenían, ¿qué tenían a favor de ellos? Su disponibilidad. Ellos dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Y estuvieron, vivieron tres años al lado de Él. Entonces, eso tiene un valor para el cielo tremendo, pero tremendo. Y como consecuencia de eso, ganó y fueron con el pentecostés premiado en el sentido. ¿Y qué significa eso? En buenas cuentas, dicen que se incorpora el Espíritu Santo. En el trito rigor se incorpora un Espíritu solar en ellos. O sea, un género solar los compenetra. Entonces, de un día para otro, dejaron de ser ignorantes y tenían una sabiduría gigantesca. Incluso hacían milagros. Entonces, eso pasó. Eso se muchos meses. Entonces, de alguna manera, es lo mismo que pasó como Cristo, Cristo como Cristo penetró a Jesús. Los géneros solares compenetraron a los apóstoles. Y te, y te lo pongo el ejemplo porque de una manera lo grafica ¿Cómo es posible que un, un personaje absolutamente ignorante, tosco y burdo como el, los apóstoles, que eran pescadores, de repente hablan con la sabiduría de los cielos? ¿Te pica? Ese proceso. Y ellos por lo fueron premiados por justamente porque su disponibilidad fue total. ¿Pica? Entonces, aquí Por supuesto, a mayor a mayor nivel, Jesús, que es un ser puro, muy adelantado, pudo ser compenetrado no por un género solar, sino por algo mucho más elevado que es el Cristo, el Dios Hijo. Y de esa manera, Cristo llevaba consigo a la, a la Santísima Trinidad que se llama, que es el Dios Hijo, el Dios Padre y el Espíritu Santo. Entonces teníamos a Jesús camina, a Dios caminando en la tierra, a través de los pies de Jesús. Eso es lo que pasó. Eso es lo que te tengo que responder, mi querido. Vamos con otra pregunta. Uh, los, los seres extraterrestres visit en la tierra mucho antes de que nosotros existiéramos de que hubiera eh, civilizaciones humanas en la tierra siempre participaron de la evolución pero ellos siempre dirigidos por por seres superiores por los Elohim, que son los los verdaderos creadores por orden del del, del, del del creador que es el espíritu santo eh, los siete espíritus delante del trono que es son los elohim fueron los que realizaron la creación del hombre, el hombre espíritu, el hombre espíritu ojo y los seres de luz participaron en la creación de un vehículo para este espíritu los Elohim crearon este espíritu que llamemos que es el motor del, del vehículo y la carrocería que era el cuerpo la fabricaron mediante modificaciones a través de la evolución de la serpiente emplumada dorada el hombre no desciende del mono como nos dice la teoría de Darwin que es absolutamente erróneo el hombre desciende de la serpiente emplumada dorada y de ahí se hizo un cuerpo que terminó siendo el homínido que es el hombre. Y cuando estuvo listo su cuerpo, se le incorporó el espíritu. Pero el hombre es espíritu y el espíritu fue creado por los o creado por por el Espíritu Santo o con las manos de los Elohim los espíritus delante del trono son seres muy elevados porque otros seres no pueden hacerlo, los extraterrestres no tienen esa capacidad y los seres de luz, que son menos que los Elohim están intervinieron en la, en la modificación de la genética de la serpiente plumada dorada que constituyó la carrocería para recibir el espíritu del hombre Los extraterrestres no tienen la capacidad para hacer ese tipo de cosas. Los seres de luz, sí. Entonces, eso es lo que te tengo que decir. Así fue compuesto el hombre. En muchas partes aparece que los extraterrestres manipularon nuestra genética. Pero el hombre no es esta genética biológica que vemos. El hombre es espíritu. Es el espíritu. Y cuando nosotros desaparece nuestro cuerpo, nosotros seguimos siendo y sintiendo. Somos espíritu. No somos el cuerpo. El cuerpo es una cosa momentánea. Es un, es un disfraz momentáneo que nos ponemos para actuar esta obra de teatro que es nuestra encarnación humana. Actuar. Después nos vamos de este mundo, seguimos sintiendo, como siempre y más, y pensando y sintiendo, y creamos una nueva obra de teatro, cuando estamos fuera de este mundo, para participar. Y nos ponemos un nuevo disfraz para la nueva obra de teatro. Así es el nuestro pasar por este mundo actual. El largo camino de la evolución hacia sus formas superiores de conciencia. Que es la forma única de llegar a ser uno con Dios. Vamos con otra pregunta. Tres, tres, tres. Uno, tres, cuatro, tres, tres. tener sí. a ver hay tres elementos en tu pregunta tenemos que tener fe en que Jesús está con nosotros siempre no os dejaré huérfanos dijo Entonces, tenemos que tener fe que la resurrección de Jesús, porque si sabemos quién es Jesús, damos por hecho que la resurrección fue un hecho, digamos, y está con nosotros. Y que si, y, y si creemos que volverá de la misma forma como se fue, como dice la Escritura, entonces... la promesa de un mundo mejor el mundo mejor llegará como un regalo para los que hayan creído en él no para todos porque no merecen los fabricantes de guerra los traficantes de droga un mundo mejor o ustedes creen que lo merecen si Dios es, es misericordioso pero es justo entonces no merecen Como regalo un mundo mejor Ellos Han destruido este mundo Entonces tienen que recibir Lo que les corresponde No merecen ellos un mundo mejor Los únicos que merecen un mundo mejor Son los que hayan creído Y hayan hecho las cosas Hayan hecho el bien Hayan actuado Siempre en función de los demás No solo con un fines egoísta Entonces Está claro en el Evangelio lo que el Señor nos pide que, que hagamos Entonces Un mundo mejor No es para todos Por ningún caso He venido a No he venido a ser servido Sino a servir Y a dar mi vida en rescate Por muchos Eso dice la escritura no por todos, sino por muchos, muchos no son todos, esos muchos son aquellos que le siguieron, los que le creyeron, los que hacen las obras, los que piensan en los demás, los que son capaces de ver más allá de, de, de su familia, de hacer el bien, de... De conmoverse con el sufrimiento ajeno No vivir solamente Con su familia Como opuesta al mundo Sino que tenemos que ir más allá De la familia No podemos pensar que la familia Es lo único que nos tenemos que Está lleno de personas que dicen Yo yo no le hago mal a nadie Yo me preocupo con mi familia No le hago mal a nadie Y creen que con eso están cumplidos están tremendamente equivocados. Eso no es lo que nos pide el Señor. Entonces, eh, el Señor nos pide un poco más. Tenemos que ser capaces. ¿Cómo, por ejemplo, no vamos a hacer, si no somos capaces de conmovernos con los niños desmembrados que vemos a diario en Palestina, en Gaza, entonces no estamos haciendo lo que el Señor nos pide. No cumpliendo con el Señor ¿Ustedes creen que si Jesús Estuviera aquí Con nosotros al lado De hecho está con nosotros Pero si estuviera físicamente Y lo viéramos a diario Y estuviera en el quehacer diario De todo el mundo ¿Qué, qué haría Y qué diría Si hubiera ese genocidio palestino ¿Qué creen ustedes? Les pregunto yo a ustedes ¿Qué creen que haría? Si sí, Jesús cuando vio eh, que el templo se daba para para hacer merca mercaderes, para hacer mercancía y qué sé yo, el templo tenía que ser de oración, sirvió para para la ¿cómo se llama? para para hacer mercadeo. Igual que los templos que hay un, aquí, si pues, en este momento aquí pasa lo mismo en este momento si ustedes van a, un, a cualquier templo a los vasques, ¿qué lo que ven afuera? venta de cosas en negocio creen que haría Jesús ahí? ¿no volvería a echar a los mercaderes del templo? no, no ¿qué haría si ve? tratemos de ponernos en, en esa situación ¿qué haría Jesús si? ¿o creen que se haría inmune, que haría apático ante el genocidio palestino? a ah, no, que está muy lejos. Pero ¿saben qué, queridos auditores? Ese genocidio palestino nos va a llegar a todos. ¿Sabían ustedes que el gobierno argentino y el gobierno chileno están, están cediendo poco a poco parte de la Patagonia a los judíos? ¿Sabían ustedes que los judíos que están allá, en el, en el estado mal llamado Israel, que están allá, se están trasladando para la Patagonia, se están yendo de allá, porque ya está muy peligrosa la cosa, se están yendo, están dejando ese lugar, y se están viniendo para la Patagonia, eso no lo sabían ustedes, y los bunkers que tienen acá, muchos judíos, ¿se acuerdan ustedes del, del Douglas Tonkin's? Todo eso eso eso eso que tenía una cara muy bonita esconde una serie de otras cosas ahí está lleno de monkeyker ahí está lleno de personajes piensen ustedes que este señor se financiaba con la fundación dinero de la fundación rockefeller entonces esto es era una fachada es todo eso que tenía la fundación tokin de da como un benefactor así pero era una es una careta lo que hay ahí que es inmenso, es toda una provincia tienen una cantidad impresionante de búnker o, o, o, o tienen búnker personajes sionistas pero multimillonarios entonces así como el, el mal llamado Israel ocupó Palestina Así perfectamente pueden ocupar Argentina y Chile. Entonces, si nos conmovemos con lo que pasa en Galestina, si no protestamos, si no a... A lo mejor vamos a, a oír lo mismo que los partidos. Entonces no podemos eh, permanecer apáticos. Tenemos que permanecer siempre conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y estar alertas. No podemos vivir el mundo, como si lo que no nos no está en nuestras narices, no nos afecta. No es así. No son así las cosas. Entonces... Esa es la última parte que me faltaba. Se acabará con la maldad. ¿Quiere que venga con una vara mágica y termine el mal? Si el mal lo no hemos fabricado nosotros. El mal viene de nuestras malas elecciones. Es una construcción hecha de una una cadena de malas elecciones. Somos nosotros los que creamos nuestros propios demonios entonces el mal se va a ir eliminando en la medida que nosotros vayamos avanzando hacia forma superiores de conciencia pero la, el mal no se elimina como como una varita mágica sino que es como es consecuencia de la evolución el mal es necesario van a evolucionar porque como voy a escoger libremente el bien si no conozco el mal tengo que conocerlo a tal punto que me tiene que asquear a, de manera tal de que yo finalmente después de estar asqueado libremente escojo mejor el bien de esa manera te lo tengo que decir, digamos, pero el mal es necesario no es no, no es que lo vayamos a, a borrar así como por arte de magia y, y, y solamente quedamos ahí todos transformados en angelitos. No, el mal tenemos que conocerlo para poder saber que hemos elegido lo correcto, que es el bien. Es muy importante eso, mi, mi querida auditora. Eso es lo que les quería decir. continuamos entonces él me ha revelado que si él me ha revelado se refiere a Cristo que le ha revelado si alguno de vosotros lo hace no será juzgado porque ya está conmigo en el paraíso Entonces puede hasta llegar a pecar, porque ya está en el reino de Dios. Le pregunté, ¿qué es lo que hay que hacer? Y Jesús me respondió, tenéis que amar a un hermano de la misma manera que me amáis a mí. Si un hermano se equivoca o nos hace enojar, hay que amarlo aún más. Y si hay que corregirlo, hay que hacerlo con amor. No es fácil, pero esta es la condición. Si nos amamos, nos abrazamos, nos servimos unos a otros, si no tenemos prejuicios hacia un hermano o una hermana que está ante nosotros, ya estamos en el reino de Dios. El Señor quiere que los ame al igual que lo amo Él. Es un proceso casi imposible de completar, porque por las estadísticas que tengo, sé que ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. Ni siquiera yo. Al menos le tenemos que demostrar a Cristo que estamos dispuestos a hacerlo con toda nuestra voluntad hasta incluso trataremos de dar la vida para alcanzar este objetivo antes de que regrese con poder y gloria al mundo. Tenemos que amarnos, no con adoración o con devoción, como hay que hacer con nuestros avatares, que tengo que arrodillarme ante mi hermano como lo haría ante Jesús. Estaría pecando porque él es nuestro único maestro. Tengo que amar a mi hermano al igual que amo a Cristo y juntos tenemos que ser devotos de él. Esa es nuestra misión, por consiguiente tenemos que seguir adelante diciéndole a él dedicándole, perdón, a él nuestro día a día. Todo hermano es cualquier ser humano con el que nos encontramos a lo largo de nuestro camino. Pero Jesús se refiere a nosotros en el caso del mandamiento que me ha dado. la última cena, listo le pidió a los apóstoles ...que amaran al igual que Él los había amado. Amaos como yo os he amado, dijo Jesús. Es un mandamiento específico, dirigido a los presentes, no a toda la humanidad. Nosotros, junto a todos aquellos que creen en Cristo, somos la descendencia de los apóstoles. Así es como lo entiendo yo. Si además logramos amar a nuestro hermano, a aquel que no conocemos, como amamos a Jesús... Significa que nos hemos transfigurado en la esencia crística, y este es el destino final. Jesús ama a toda la humanidad y quiere incluso a los malos, y Él quiere que él, ellos se arrepientan y que digan toda la verdad. Pero cuidado, no tenemos que confundir el amor con debilidad, o justicia con venganza, hay que tener cuidado y discernir. A veces confundimos el amor con la debilidad, e incluso con determinación, o gritando. Jesús tomó el bastón y destruyó las mesas de los mercaderes del templo, hasta llegar a herir a algunos, pero también dijo que pusiéramos la otra mejilla. Nosotros no nos podemos vengar, tenemos que hacer justicia. La justicia es la meta que se alcanza cuando logramos convencer a una persona para que se arrepienta por más que haya cometido un pecado mortal, para que cambie, para que se convierta y diga toda la verdad. A menudo cometemos el error de confundir la justicia con la venganza y la arrogancia. En nombre de las justicias cometidas en han habido dictaduras, diferencias, discriminaciones, racismos, que en el mejor de los casos eran actos de venganza, y en el peor se trataba de odio, de acciones diabólicas. Es importante hasta determinante que quienes cometen delitos sobre todo los mafiosos en los que se encuentran involucrados hombres poderosos hagan una pena justa y es igual de justo que hayan atenuantes de la pena para alguien que se arrepiente y cuente toda la verdad a los jueces y lo hace ante Dios Pregunta en estos últimos tiempos, he notado momentos de depresión repentina, incluso entre los niños. Respuesta. Si le ocurre a los niños, es porque ellos son el espejo de los adultos. Los niños siempre son puros e inocentes. Nunca tienen culpa. Un niño, por más que cometa un homicidio o un atentado, es inimputable. En Nápoles hay niños de 11 años que son explotados por la camorra para vender droga o para cometer homicidios. Diabólicamente los hombres los utilizamos para hacer daño. Los adultos tienen depresiones inútiles cuando Cristo no está con ellos, cuando no hay amor o cuando no hay una causa para servir. La labor actual es Más grande de Satanás y de las fuerzas negativas es la de hacerte sentir vacío. He visto que muchos ateos actúan mejor que los cristianos, entonces no necesitan hacernos creer que Dios no existe. Hace poco me encontré con el personificador de Satanás en el aeropuerto de Roma y me dijo, te voy a hacer un vacío a tu alrededor, se refiere al anticristo. Pero no se refería únicamente al vacío físico, al interior. Cuando uno se siente vacío, es porque ahí está presente la mano del anticristo. No es algo muy grave, ocurre, pero Cristo nos dice, permanecer juntos y unidos, donde estás dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Jesús no está loco, realmente está en medio de nosotros. Entonces tenemos que hacer que se nos pasen todas las depresiones y las tentaciones. Sé que estamos siendo sometidos a pruebas. A veces Cristo o su Padre, que es más severo, nos pone a prueba en la fe, en la perseverancia. Puede ver si estamos viendo de luz reflejada o si somos sanguijuelas. Nos hace sufrir, pero si el Padre te pone a prueba, quiere decir que jamás te abandona. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio entre amar al prójimo y darle pelas a, perlas a los cerdos? Respuesta: no darle perlas a los cerdos significa que no hay que ofrecer la verdad del mensaje a, de Cristo a una persona que no lo ha pedido, o a la que no le interese, o hasta incluso una persona que lo ridiculiza. Si insistimos en revelarle esa verdad, estamos dándole perlas a los cerdos. El mensaje tiene que ser transmitido cuando hay una cierta predisposición recíproca. Hace algunos años me invitaron a un programa del canal Mediaset, y me habían prometido que saldría en vivo en directo para contar mi historia, que me respetarían. Estaba conectado por internet desde Palermo, comenzó la transmisión con una señora muy bella que hablaba de Cristo, mientras la cámara de video le enfocaba las piernas y el escote, pasó la palabra a un cura que se encontraba presente en el estudio para ridiculizarme y luego un experto en química que hacía así hacía pasar por médico que me acusaba Intenté decir que las imágenes que acababan de mostrar no correspondían con la verdad, pero me interrumpían constantemente. Entonces no dije más nada, porque sea lo que fuera que hubiera dicho, habría sido como darle pelas a los chanchos. Soporté todas sus calumnias. De vez en cuando me enfocaba en mis manos y el mensaje fue más que suficiente. Si hubiera revelado algo más, el Señor me habría molestado diciéndome «¿Por qué le das pelas a los cerdos?». No es algo que se opone al amor. Algunos de mis hermanos me dijeron, ¿cómo acaso no eres Juan el Bautista, aquel que gritaba? ¿Por qué te quedaste callado? Recibí una enorme cantidad de correo electrónico de personas que hasta ese momento ni siquiera me conocían, felicitándome por mi silencio, por mi humildad, porque frente al linchamiento al cual había sido sometido, vieron que de mi parte había un comportamiento acorde con el mensaje evangélico. Jesús no dijo nada cuando lo insultaban. Si se hubiera hablado de un justo, de Cristo o de un amigo, me habría enfurecido como una fiera para defenderlo. Pregunta. ¿Alguna vez has tenido experiencias de bilocación? No. Respuesta. En cuanto a la bilocación, personalmente no sé dar una respuesta específica. Algunos de mis hermanos me han visto en una playa de Uruguay con en Argentina cuando físicamente me encontraba en Italia. Creo que es así, de todos modos. Si así fuera, no sería algo intencional de mi parte. Jesús tiene el poder sobre la bilocación. Puede estar aquí sentado y simultáneamente dejarse ver en otros cuatro lugares. Puede hacerlo personalmente o con la ayuda de los ángeles. Gracias a su ciencia holográfica, ellos pueden hacer que Él aparezca en lugares diferentes, pero es como si fuera Él. Cuando puedes tocar el cuerpo de Jesús, o cuando Él te pide un pedazo de pan y lo comes frente a tus ojos, no se trata de un holograma, está allí presente físicamente. Pregunta, cuando Cristo estaba en la cruz, le dijo a su discípulo predilecto, he ahí tu madre, y a su madre, he ahí tu hijo. Querría tener una explicación un poco más completa del significado global de estas palabras. Respuesta, hay dos explicaciones. Uno humano teológica y otra una humana teológica y otra espiritual teológica en la primera jesús entregas de mano en manos de Juan a su madre para que ella sea asistida hasta su ascensión al cielo la explicación espiritual teológica por lo tanto et eterna tiene que ver con la misión de cristo Juan y la santa madre son los custodios de la madre tierra la santa madre representa el espíritu de la madre tierra Y Juan es el apóstol preferido, el más evolucionado en misiones por el mundo, el único que no lo traicionó. Jesús entrega espiritualmente su misión a Juan y a la Virgen. Son los custodios espirituales o príncipes de la humanidad, en antítesis con el príncipe de este mundo, que es Satanás. Juan es el anunciador de la venida de Cristo. Debajo de la cruz, como he dicho anteriormente, en Juan está, estaba también... El otro Juan, ambos representaban la esencia del ser precursor de Cristo. La Virgen es la Santa Madre, la anunciadora de la venida de Cristo. Mm. Bueno. Mis queridos auditores. vamos a tener que quedar hasta acá. Eh, antes de despedirme. El cielo nos ha dicho que para lo posible usar a las fuerzas de la naturaleza para impedir una guerra nuclear por lo tanto como estamos en un tiempo donde la evidencia y la, y la inminencia de la guerra generalizada evidentemente escalaría a lo nuclear que también se puede dar incluso en Medio Oriente porque si Israel se ve agobiado por todos lados se va a defender con armas nucleares entonces eh, el cielo puede desatar fenómenos de la naturaleza tan brutales que no lo hemos visto nunca antes y, y eso estoy hablando de que van a ser próximos o sea, estoy hablando de este año no estoy hablando de, de, del próximo año estoy hablando de a contar de este año de fenómenos de la naturaleza muy muy fuertes tremendos como una forma de de, de que la más que tomar conciencia de impedir porque son tan brutales de impedir que puedan ...seguir con la locura de una, de una guerra nuclear. Entonces... Eh, ...estén atentos porque eso... ...puede pasar, es altamente probable que pase. Ya no hay vuelta atrás, las guerras son absolutamente irreversibles... Y la mayor evidencia científica de que estamos en el final y que no hay vuelta atrás. No hay paz, ni tratado de paz. que pueda terminar esto? Esto se acabó. Se acabó. A, a los niveles de, de violencia y maldad que hay hoy día, no hay ninguna posibilidad de vuelta atrás. Eh, nadie puede decir o nadie tiene... La, nadie puede decir válidamente que esto puede llegarse a un acuerdo, como dicen muchos analistas que no, que esperamos un acuerdo de paz, no, sino haber acuerdo de paz y cualquier acuerdo de paz que haya va a ser un circo, va a ser un show por algún objetivo clásico y después va a venir peor la cosa así que no, olvídense esto se terminó se acabó esta civilización mi querido sabio se acabó la única posibilidad es cursar el camino espiritual ¿no? para poder participar del nuevo mundo. Pero esta civilización como la conocemos hoy día está terminada. Virtualmente terminada, falta que se produzca la, el, el término físico, pero ya está no tiene vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Eso es lo que les tenía que decir, mis queridos auditores No es muy agradable el vocativo, pero no estoy para decir cosas agradables acá. Yo voy a decir lo que yo creo que es la verdad. El tiempo dirá si fue la verdad, o fui un charlatán, o fui un loco, o un deschavetado. Eso es lo que les quería decir, mis queridos auditores. Les las gracias por acompañarnos, por sus preguntas, y lo esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa, La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.